Un programa sin fronteras. e a oportunidad ahora para escuchar al guitarrista sueco Ulf Wakenius. Venimos hablando de él desde hace un par de programas.、Eh, hemos dicho prácticamente que es un genio de la guitarra, un músico de sueco de 57-58 años, que fue miembro del último cuarteto de Oscar Peterson. Así que vean ustedes que no era siendo tan jovencito. Estamos hablando de finales de los 90. Este, un improvisado, ya era un talento increíble. Y este disco que estamos presentando incluye algunos músicos que para nosotros son desconocidos, salvo Lars Danielson, que toca el bajo, que toca el cello y que muchas veces aparece como productor de este sello escandinavo que se llama ACT, que, o que incluye material de músicos que han estado, cantantes que han estado con él. Como es el caso de Victoria Tolstoy, o de la coreana, coreana bien digo, j u n Sung Na,、eh, o del desaparecido pianista eh, Svensson, eh, que, bueno, son músicos、eh, que no necesitan ningún tipo de presentación a esta altura del partido y, sin embargo, no son tan populares como, como otros, ¿no? Exborg Svensson, no me salía el nombre.、Eh, un músico. que Estupendo. Nosotros hemos ido presentando mucho de ese material que muere de l a manera muy trágica. n o Recuerden ustedes que era un pianista muy joven, b e n s o n que muere en un accidente de buceo en un, en un lago de, de, de su país este, y no se termina de, de entender cuál fue verdaderamente la, la causa de ese accidente mortal y deja una obra tras de sí、eh, increíble y con, con una. Posibilidad este, inmensa que se ve truncada por ese accidente. Bueno, u l f Huaqueños grabó con él, lo, lo solía acompañar y eventualmente lo, lo homenajea. De este disco de Huaqueños que estamos presentando, que se llama Vagabundo, vamos a escuchar dos temas. El primero de ellos es el de Line Males, se llama Chorinho, sí, Line Males, el, el, el que solía tocar con Pat Messini, y posteriormente un tema de Jim Pepper, bellísimo. cuyo título es Witchy Taito. Thank、you Lo que acabamos de escuchar era Ulf Wakenius, gran guitarrista sueco con su grupo. El disco se llama Vagabundo del 2012, y los temas Chorinho de m a y e y recién de Jim Pepper, Wichitaito. Llega ahora Michelle l a n d a u músico norteamericano que tiene una muy dilatada trayectoria, una muy dilatada carrera. El disco que estamos presentando se llama Instrumentales Orgánicos, es del 2012. Les recuerdo que l a n d a u grabó desde Miles Davis hasta Johnny Mitchell y en el medio tocó hasta con Pink Floyd en algunas este, actuaciones en vivo o James Taylor para darles otra, otra referencia. De este material los invito a. A escuchar tres temas, vamos a, a pasarlos de manera ininterrumpida.、Eh, se llaman Delano, Smoke y luego The Family Tree. Acabamos de escuchar al m i c h e l l a n d a u Group desde el año 2012. Instrumentales orgánicos es este material en el que participaron Jimmy h a s l i t Vinny Cola y u t a Walt Flower, Larry Goldings, es decir, músicos de una enorme jerarquía. Los temas eran Delano, Smoke y The Family Tree.